Polizona FM Aquest passat 15 de gener de 2022 la multinacional Repsol ha vessat 6.000 barrils de petroli al Mar Pacífic del Perú, a la localitat de Ventanilla, al municipi del Callao. La contaminació s'ha astes al llarg de més de 20 platges i ha assolit zones reservades. Diverses entitats de l'Estat investiguen la multinacional Repsol, que té un historial de 32 inflexions per males pràctiques. Aquest basament es va produir durant el procés de descàrrega de petroli d'un vaixell a la refineria La Pampilla, quan es va rompre una canonada submarina. Avui, aquest succés es considera el pitjor vessament de petroli ocorregut al Perú, amb quilòmetres de mar contaminat, animals intoxicats i morts i la paralització de labors per part de pescadors, artesans i comerciants de les zones afectades. Saludam i escoltam Jorge Arbocó, periodista de la xarxa de comunicació intercultural des de l'Amazonia peruana Comunica Amazonia. Y desde la red de comunicación intercultural comunica amazonía jorge Arbocó fu vamos aquí desde la amazonía Nororiental de perú un poco de la situación sobre el derrame petrolero que ha sucedido hace unos días en nuestro país no somos iguales mi calle no tiene agua laya hace un tiempo la empresa repsol soltó al mar peruano más de 6000 eh, barriles de petróleo Esa situación es el desastre natural más grande que ha habido en nuestro país en los últimos años. Es un desastre que ha marcado la historia, pero también eh, la decidia empresarial. Hace ya más de 18 años tenemos eh, no decenas, sino cientos de derrames petroleros. Desde el año 1997 tenemos más de mil derrames petroleros, sobre todo en la Amazonía peruana más de 49 millones de hectáreas eh, de bosques en territorio amazónico están eh, lotizados para la explotación de petróleo y es una constante esta situación, sobre todo en la Amazonía, pero ahora se ha vuelto más evidente porque esta situación se ha dado en la costa peruana, que es en este caso la capital principal de nuestro país, eh, eh, Lima, ha tenido justamente frente a sus costas lo que equivale a más de 16.000 estadios, un, un espacio gigantesco que no ha sido eh, visto por la empresa como según mandan sus eh, formas de contención en este tipo de situaciones sino que han actuado en principio negando negando eh, el hecho y también la responsabilidad directa de la empresa ti, y luego y eh, tratando de seguir una serie de argumentos para tratar de, de culpar al propio Estado peruano de la situación cuando ellos han sido los que han estado ahí, que han dejado que se invirtieran estos barriles de petróleo, pero al mismo tiempo los que no han actuado conteniendo esta situación. Hasta la fecha no vemos una acción de contingencia. Según los planes de la propia empresa, debería una empresa externa llevar un proceso de contingencia de toda la, eh, toda la contaminación siguiendo una serie de parámetros eh, estrictamente siguiendo supuestamente una suerte de estándares internacionales, pero lo que vemos son eh, personas por las calles, por las playas, eh, en diferentes espacios de la costa peruana eh, con coas, recogedores y no vemos una acción técnica unificada para contener este, este derrame de petróleo sigue avanzando. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención sería si estas personas eh, de esta empresa están tomando una visión a largo plazo de lo que es re respecto a su visión empresarial y ambiental. Y también me gustaría saber, nos gustaría saber a todos los peruanos como ciudadanos ciudadanas si están informando a sus accionistas en España, en los Países Bajos, en Canadá, en Estados Unidos, muchos de los cuales eh, seguramente no saben que se utiliza su plata en una empresa que no está actuando Eh, de una manera responsable, de una manera adecuada, ambiental y socialmente. Se ha hablado en un momento de parte del Estado peruano de que a las personas afectadas le van a dar pequeñas canastas de vidres o cosas similares como pequeños trabajos incluso para recoger los de residuos, lo cual también es una irresponsabilidad de nuestro Estado dado que nadie puede estar haciendo una labor de limpieza sin una suerte de cuidado de su salud y los materiales necesarios, sin embargo eso el estado peruano también ha dado a conocer, la empresa misma también ha hablado de cómo va a resarcir a las miles de eh, pescadores artesanales que viven día a día de esta situación y no han preguntado penoso la situación y, y es grave en cuanto a esta mancha de petróleo sigue eh, recorriendo la costa. No hay los mecanismos de control, de, de contención que se han hablado o que se han visto en algunos de los estudios eh, que supuestamente la empresa tiene para poder contener este tipo de situaciones. Y para todos los ciudadanos y ciudadanas es una constante de movilización y de queja en los medios, sobre todo los medios de comunicación públicos que no van a conocer esto, que no lo ahondan de una manera seria ¿no? lo que vemos es una pues una especie de lavada de cara a la empresa inicialmente y luego eh, una forma de tratar de ver que esto no es culpa de la empresa sino del estado o de un tercero en cualquiera lo cual eh, vemos que no es cierto por la información que se ha podido compartir. Entonces, de parte de la ciudadanía aquí hay una gran consternación. Esperamos que en España y en los países también, en los cuales la empresa eh, tiene sus accionistas. Bueno, la gente, los ciudadanos pueden reaccionar porque esta situación no, no solamente nos afecta a nosotros, sino en verdad al mundo entero. Eh, las playas peruanas tienen uno de los bosques marinos más grandes del mundo, uno de los más importantes, que da oxígeno en el mundo. Y es, y es imperioso que eso sea... Solucionado que esta situación, esta emergencia ambiental no solamente sea una emergencia para el momento sino que sea una situación de emergencia para la inversión privada, para la eh, contención misma ambiental que debe tener el Estado para seguir estos procesos o los Estados en América Latina y el mundo. Estamos eh, ya habiendo visto un COP26 muy triste y vemos una acción empresarial muy concertada pero también muy poco desarrollada para poder tener una visión social y ambiental responsable. Necesitamos que esto cambie y todos, somos todos los ciudadanos y ciudadanas llamados a transformar. Gracias por la invitación a esta radio aquí en España. Esperamos también que ustedes puedan informarse un poco más y puedan solidarizarse con los pueblos aquí en Perú. Un gran abrazo aquí desde la masonería nódalo oriental del Perú. La nueva invasión. FM.